basado en la opresión de las mujeres por los varones, que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Bittig. Unas gotas que me dieron para darle a mi esposo cuando estaba en el hospital para que aguantara su tumor de los dolores. Le daba tres gotitas, pero él eché un chorro y otra cosa me fue de más que al tiempo que le dio la cucharada no le gustó y me la aventó en los pies. O hice agua de guanábana de suco, y ya ve que viene perfumada eso, y ahí le vacié y me dijo, tengo mucha sed antes de tomarle la cerveza, quiero un vaso de agua, ¿verdad? Pues dije, ahorita aprovecho y le, eh, poquito le eche porque me sobró más. Y le eché, y si sí, se lo tomó, ni sabón le tomó. Al ratito me asustó porque empezó con los ojos como de sapo, pues yo pienso que ya estaban caducadas, ¿verdad? Pero le sirvieron. Pues ya todo moribundo y se acostó, se acostó y me dijo, quiero agua. Dije, mmm, valiste madre, ahorita me lo voy a aprovechar. Le envocié lo que te faltaba en el pongo y se la tomó ni chistó. Dije, ahora sí, gracias a tu madre, ¿verdad? Y me fue, hay espacio. Dije, ¿qué, agarro el machete y le mocho la cabeza? No, dije, pero, pues, un chingo de sangre, ¿verdad? Dije, no, y me fui. Agarré la toalla del mismo, la envolví, pero yo traía... Bolsas, bolsas está en mis manos, pero no hallaba con qué abrochar ya la colcha. Ah, me quito la, la bolsa y voy y lo agarro con mi mano ahí donde valí madre yo. Entonces yo como a la una me fui, porque no quería morirse. Todavía echaba patadas y todo, pues ya no se podía mover. Fui, agarro una bolsa de eso y se la puse la que traía en la cabeza. Uh -huh. Y ya no dejé, eh, ya lo dejé. Entonces me fui porque mi niña despertó y la escuché que despertó a hacer a orinar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me fui y me le dije, me dijo, "Mami, ¿qué andas haciendo?" Pero para eso yo no me había manchado nada de sangre, o sea, uh -huh. todo yo pensaba que estaba iba a ser perfecto, pues, ¿verdad? Uh -huh. Pero resulta que ya me dijo, "Mami, acuéstate aquí conmigo." Sí, mija. Y yo ya no fui, si se murió, ya se había muerto nada, sino que yo me acosté Pero ándele que siempre el remordimiento, qué sé yo, mi conciencia, no sé. Dije, ¿qué voy a hacer con el muerto? Tengo que hacer algo. Y a las cinco de la mañana me levanto. Dije, esto es antes de que mi niña se dé cuenta. Pero ándele que ya no tenía un bolsado, pero no cabe. Le sobraban las patas. Dije, no, vos vienes, ¿verdad? Para que quepas bien. Y problema boche las patas. Para que cubriera bien en la en la bolsa. Y justo le he visto abriendo la ladera de espalda. Rapidísimo saqué y le metí tres veces. pa pa paz. Cinco litros de sangre ya estaba en el piso, así. Ya se empezó a sangrar. Y ahorró y se tiró encima de mí. Me caí yo y me quería quitar el cuchillo. Y yo atajé, por eso es que tengo todo cortado mi mano. Porque yo atajé los lados, de la parte del filo, así apreté fuerte para que no me quite. Y después ya no podía más y se cayó hacia un costado y salió afuera y por su forma de hacer como yo le di yo dije, este tipo no se va a morir, capaz no se va a morir, se va al hospital, va a salir y se va a querer vengar, le voy a matar mi genoma, ya digas. Me fui, volví a sacar el cuchillo y le metí cuatro veces más en estómago y en su corazón. Después me senté así Le dije Decime una cosa ¿Quién es loco? ¿Vos o yo? Le dije así ¿Vos? Me digo. Buenas noches, lesbianas. Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos tentadas, la verdad, sí. tentadas y admiradas de estas dos muestras que que fueron nuestra editorial hoy. Eh, mataron a los chongos, a sus chongos, a sus maridos. Sí. Una eh, mexicana y la sí. otra paraguaya. La que lo envenenó y lo, y lo, y lo mató a martillazos eh, es mexicana y la otra Marisol. paraguaya. Marisol. Marisol. De la otra no tenemos tanta información de la paraguaya, eh, no. de quien sí tenemos un poco más de informaciones de Marisol, que tiene 52 años, que obviamente están presas, vive sí. en Tepuc, México, eh. Eh, y bueno, y, y en el relato es bárbaro porque nosotras que eh, tuvimos la oportunidad de ver el video, ella disfruta muchísimo, muchísimo. del relato, y de una de las está arrepentida. No, para esa, nada. ¿no? Eh, como es Marisol? Dijo, Dios santo, no me arrepiento, no sé qué. No, no, no, aparte una y... preparación bárbara, ella tenía las bolsas. Bolsas. <risas> bolsas para no mancharse de sangre, preocupada porque la hija se iba a despertar y ¿dónde lo metía? No, aparte se fue a dormir con la hija, la, la durmió 20 años la hija. Bueno. Muy genia, y bueno, qué sé yo. Eh, muy, muy genias las dos, eh, yo me imagino que deben ser lesbianas actualmente. Aparte en, ¿No? en sí, en el último suspiro preguntarle quién es el loco, Momo, es buenísimo. Sí, ¡wow! <risa> Agonizando actúan, es genial, es muy genial. Seguro que los pueden encontrar ahí en las redes. Sí, Están todas en las redes. Nosotres. Claro, ¿en qué redes? Nosotras dónde, dónde nos encuentran las que les que nos quieren. Encontrar? Y les pueden encontrar eh, en Facebook, Poliesvican el Bar o en Instagram @poliesvicanelbar. Nosotras estamos en el Olga Vázquez 60, 10 y 11, esto es Radio Nauta, está lleno de lesbianas, está, que explota acá, tremendo. Y están llegando otras. Están llegando otras, están llegando más y más. Más lesbianas. Eh, tenemos una agendaza. ¡Ah! Esto, me están diciendo el otro lado, la única lesbiana que estaría faltando ahora es Celeste Carballo Tenemos una una um, campaña. Sí, iniciada eh, en estos días y eh, queremos eh, la presencia de Celeste Carballo en la décima primavera lésbica de la plata parece que es un clásico previo a la primavera lébica de cábala escribirla a Celeste Carballo para que venga la primavera lesbian notas si las hay <risas> Celeste Carballo y no no sé no, no sé si no contesta si no le llega no sé pero bueno campaña estamos arrobando a la campaña eh, colaborenme acá en la campaña por eh, sé, la presencia es? de Celeste Carballo. Ahí está. Eh, en la 11ª era élfica. No se escucha. Queremos queremos que nos no, que nos digan de todo. Bueno, vamos a contar los eventos que tenemos, contamos algún evento, nos escuchamos un tema que sí, hacemos. Sí, contamos más de la primavera si... o les decimos Cuándo, contame cuándo es, dónde. La primera va a ser el 2 de noviembre en la pijamada primero eh, en Cósmico y ahí vos tenés más data. Primavera TR después de la pijamada Sí. Eh, que empieza a las 20 en Cósmico, va a haber una parte lesbianas ahí en Cósmico otra parte que vamos a estar acá el viernes en el programa en Empolesbica desde acá, vamos a estar en vivo en comunicación directa con Cósmico que es un lugar que siempre nos aloja, estamos súper agradecidos y vamos a hacer el programa acá nos vamos en caravana a una pijamada después de la pijamada sí. a la tarde nos vamos a la plaza, a ranchar la plaza Sí, en la plaza eh, San Martín a partir de las 15 horas Eh, va a haber un montón de ranchada cosas Ranchada a morir Está DJ Exnovia Litsy Dyke A poca eh, Va a estar Sasha Satya Buenísimo Vamos a um, a perreos Performance Buenísimo. De Diana Ross eh, De Noche Nacha Alepa Odiseo Rojo Ay, La Chaco las, las Amigas bueno, eh, Y bueno y Feria Y no sé Y Talleres Sorpresa También Hay de todo De todo Fíjense ahí en evento en Facebook Está Décima primavera lésbica eh, Tanto placer que duele Estamos así festejando a todo dolor A todo trapo a todo dolor eh, Los años Sí Bueno Seguimos con, con Agenda Eh, bueno, seguimos con más agenda Digo, eh, lo volvemos a repetir, la primavera lésbica Tenemos la campaña celeste Que aparezca Celeste Carballo en la décima primavera lésbica Le mandamos la un volvemos. mensajito, espero que nos sí. conteste Yo creo que esta vez sí Esta vez que es la 10, sí, se va a dar eh, Hay un conversatorio sí. Sobre la disidencia sexual Sí, que coordinaba el Flores Es en el marco de la Feria del Libro de la Plata eh, Esto es el domingo A las 19.30 en, en el, el Dardo Rocha Perfecto Ahí Está circulando el flyer Por las redes eh, Va a haber un montón De lesbianas amigas Ahí Lesbi, trans Lokis mostris En la en el panel eh, Bueno ¿Seguimos con más agenda O vamos a un tema? No sé Para por ahí no aburrir Podemos escucharnos un tema ¿Qué dice? Nos escuchamos un tema Y terminamos la agenda Cuando volvemos del tema You and me Disclosure Disclosure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 o ciclo de cine Putito Putita Trolite Trolite. Esto eh, es en Cósmico el miércoles a partir de las 9, es puntual. Quiero que acá mis compañera pronuncie el eh, la peli que van a pasar porque la verdad que me resulta imposible. La película que van a pasar se llama Folkville Terror Me encanta, es con final feliz. Eso es algo que es importante saber porque en esta oportunidad el ciclo es con Final Feliz, así que es, pueden quedar. Y eh, es una perlita del cine independiente Queer Core. Me encanta. Todo eso, bárbaro. Esto es el miércoles. Y quería decirles también que hoy está musicalizando DJ Pepino que va a estar junto con O3 mostris en Casa Laberinto Club, este 27 eh, de... El Corriente. Octubre. El Corriente. Tocan Paz, eh, Abenobuelo, Abenobuelo, Abenobuelo, DJ Pepino que está acá y DJ Lu Álvarez. Sí. Desde las 11 de la noche pueden ir y pasar un buen día. Eso, un buena, una buena noche. Ese realidad. día hay rally porque también es la Marica Mala parte especial Halloween. Claro. Y esto es en casa un clan. Entonces... Bueno, está de, hay de todo. A rodar por la ciudad, como siempre. no estamos acostumbradas. Eh, ahora tenemos una columnaza. Bienvenida, bienvenida Ibi. Muchas gracias, chicas. ¿Cómo están? Hola, Ibi, Hola, ¿cómo andás? <risa> una oh. columna nueva. una, una, una ¿Algo, para debatir, no. algo para debatir, algo para inaugurar la Ibi sección? Sí. Ah. Sí. <risa> Me encanta es, Bueno, eh, nos vamos a hablar sobre la historia De la Marcha del Orgullo En Capital, en tal Buenos cual, Aires tal cual Vamos a hablar sobre eso Creo que es interesante Es algo que por lo menos a mí me es interesante Y creo que a mucha gente a también le da también. Interesante ¿no? Saber cuáles fueron los inicios ¿no? De esta marcha Cuáles fueron los verdaderos valores Por lo que se creó O las cosas que se peleaban ¿Me entiendes? Sí, cómo Después era la situación en todo. ese momento y cómo es hoy, cómo van cambiando esas cuestiones. se van sí. perdiendo también en esa renovación, se van perdiendo diferentes valores que eran los fundamentales, ¿entendés? Por lo cual se peleaba, se perdió, ¿entendés? Y eso es como que la gente es re inconsciente, no lo piensa, no lo analiza. Por ahí vamos sea? a la marcha pensando en ir a una fiesta Y no es que está mal ir a una fiesta Está buenísimo, pero buenísimo. por ahí también ¿no? tiene otras Otros condimentos esa fiesta No es nada más una fiesta De la noche, sino también Hay un montón de demandas de fondo Ay, Historia bueno. también sí. Sí, sí, O sí. bueno, el, también como el vaciamiento Que ha ido sucediendo Con el correr de los años Como tipo un lavado ¿entendés? Cada vez más lavado con los camiones de los boliches existe. Claro. Bueno, ¿cómo fue que surge entonces la mente? <risa> <risa> Bien, esto yo lo traía. Agendado. Perfecto. Me encanta, me sí, encanta que hace. consultes. Sabía yo que en un principio algunos marchaban con máscara en ese momento y que ahora ya eso no no sucede no sucede no hay sabe. una cuestión de visibilidad mucho más latente mucho más, más amplia uh -huh. ha crecido eso, ha crecido mucho y eso es eh, admirable creo, ¿entendés? eso es admirable de cada una de las personas que es posible de poder hacerlo, ¿me entendés? sin cuestionarse tantas cosas es muy sencillo eso es muy sencillo uh -huh. Sí. Bueno, y también como eso tiene que ver como con toda una construcción que se ha ido dando a lo largo de los años, como bueno, en un momento marcharon con máscaras y después como bueno, toda una construcción que hizo que no sé, ahora puedas ir y ya y listo. Drogarte y ya. Sí, drogarte y ya, no, bailar ya y, y ya, solamente ya. Igual, claro, cae eh, es como medio también, o sea, ahora tipo en esta actualidad un lugar donde conviven un montón de cosas, ¿no? tal cual, tal cual sí bien, crees compartir bien ya les comento que la primera marcha, la primera celebración se realizó en el año 1992 fue creada para sacar a la luz, ¿me entendés? los derechos de cada de, de cada persona los gays, las lesbianas las personas trans, las travestis sean igualadas a las demás, como tiene que ser, porque creo que eso fue lo fundamental. Y al correr los años esto se fue transformando en una cuestión muy política, muy política, y se fueron perdiendo los valores que se tenían, se fueron perdiendo. Sí, capaz antes había como demandas más que tenían que ver con, por ejemplo, los códigos contravencionales, que después vamos a hablar con las chicas de Amar de esto, porque había códigos que metían empresa a las travestis o a las personas que iban con eh, ropas del género opuesto. Eh, también las cuestiones muchas cuestiones relacionadas al medicamento de los, del VIH, del SIDA, que por ahí ahora está medio que esas cuestiones no, no están tan en la demanda de, del día a día, por ahí, en, en las cuestiones LGTB, pero que ahora también con las medidas más represivas vuelve un poco eso. ¿No? Sí, eh, vuelve un poco, y o sea, que también es como que está un poco dividido, como que también en ese lugar conviven personas en las que, que piensan que porque una marcha tiene que ser política? que tiene que ver esto con...? no sé dónde es como con cosas que por ahí nos atraviesan de otras maneras y dicen, "No, eso no tiene nada que ver, esto es del orgullo, es una Tan fiesta cual. y no sé qué." Y esas dos posturas con, o sea, están juntas porque también, o sea, hay o sea, hay contra como contraargumentos a eso. Cual. Yo hablo del tema siendo una inexperta Pero obviamente es interesante el tema. No, a mí es que, nos, es que nos cruza, pero no todas somos inexpertas, solo que es algo que nos interesa a <risa> todas. <risa> <en ese> <risa> <sentido>. <risa> Pero, Pero fuiste, fuiste a las marchas. Nunca fui a una marcha. Ah, bueno, ¿Namás? y ahí vamos todas. Sí, este año <risa> bueno. quiero ir. Este año oh, se justo, da la excursión, sí. me encanta. Sí, en tu Salimos. primera vez. La primera vez. Ah, te digo que voy con máscaras, o sea, decían ah, sí. eso y yo pensaba, y yo claro, le monto. Ahora es, estamos como sí. ya del otro lado del otro claro, lado sí, de bueno. la moneda, como... Sí. Ahora queremos ir con máscaras, claro. ¿entendés? Es, la es el momento de mascararse ahora. Y Qué loco máscara. esto de la visibilidad o no la visibilidad del closet, que en general en realidad estamos hablando de personas cis o lesbianas o gays, pero las travestis eh, son salidas del closet eh, sí. en la calle, en la vía pública, eh, ya no importan las máscaras. Entonces esto de las máscaras en realidad estábamos hablando claro. de las lesbianas y los putos, no de sí. las travestis. Sí, más como para algo como, bueno, que no me vea... Claro, que, que no, no me vea reconozcan mi, y que que no, no pude el trabajo, capaz. Sí, total. La mascarita en los carnavales, viste, yo... Sí, me acuerdo Mira. de eso. Sí, como todas sí, aprovechaban no, a mostrarse... Nunca mm. me lo pregunté tampoco. Muy a muy mí, loco. sí. Nunca me lo pregunté. Bien, ¿y alguna ha ido a la marcha? Yo nunca tuve la oportunidad de ir y creo que esta va a ser mi primera vez y va a ser genial porque lo sé... <ríe> Y... Sí, porque todas las primeras veces son geniales. Sí. Son bueno, una... inolvidables. Inolvidables. Pero <risa> quiero, um, quiero, quiero conocerla. Sí, quiero yo, yo he ido a varias. que se debe de sentir, ¿no? Eh, a mí particularmente me encanta ir. Voy más de fiesta que de comprometida política porque para mí está un poco lavada la marcha en Capital. Hay muchas tensiones y mucho ONGismo. Mucha, mucha disputa de sí, mucha territorio. No, no, y no, no, me poder. motivan más por ahí las marchas, por ejemplo, que de llamamos en La Plata, que son más disidentes, y mirá. acá le tiene como más sangre. Allá voy, me divierto, lo paso bien, pero acá me da como una emoción particular. genial ustedes? Me pasa lo sí, mismo, sí. sí. Yo voy de fiesta, tipo hoy de fiesta, no me importa nada, pin, pin, pin. Sí, igual, igual, idem. Y bueno, no sé, acá tal vez por una cosa más como de un apego, ponerle, no sé, que sos parte pero claro. bueno, igual también hago cualquiera tampoco es que vamos a caretearla yo o sea. dejo la agenda sin trabajo y lo dejo todo, ah, ¿sí? en general la, me acuerdo que la del año pasado estuvo buenísima porque como el gobierno de la ciudad no quiso poner un escenario en el que en general siempre hay tocan bandas y bueno sí. hay sí este, como que está buenísimo pero en esta oportunidad no estuvo el escenario y estuvimos todas rancheando en la calle como que se armaban era esquinas genial. con distintas movidas y estaba como bien callejera todas lado. caminábamos bien. por ahí había como grupitos que tenían música que íbamos eh, fue genial la pasamos bárbara eh, ¿qué música te gusta Ibi? me gusta casi toda la música porque ¿Eh? sos bailarina me encanta bailar muy bien bueno, tiene claro que, que sí. ver a Ibi bailar porque bailo lo que tiene hago la... telas corro hago bici ah, hago lo, muchas cosas. lo que tiene Ay. la marcha <ríe> es que <ríe> tiene distintos camiones con distintos estilos musicales parecen como boliches en, dentro de los camiones entonces si te gusta una música particular, no sé, electrónica, cumbia, pop, vas, vas moviendo, al que te gusta o vas recorriendo. A mí me gusta recorrer. Sí. A mí yo creo que soy igual. Igual Ta que creen estas fiestas que arranqué, que las has visto, que hemos estado. Ha pasado eso. Vas viendo, vas te vas moviendo y vas viendo. Pero Algo como... piola que este año eh, fue en la marcha del orgullo en Capital sí. fue que se armó el, el camión marrón. Que es era normal. más tirando a esto de la disidencia, de lo que estamos hablando, de crítica a la heterosexualidad obligatoria y un montón de, de otras cuestiones. Sí. Y eh, es como el digamos eh, eh, el antecedente de esto, era lo que, lo que antes se llamaba la contramarcha, que iba detrás de la marcha, que en realidad lo inicia Loana Berkis con algo que ella en realidad lo había pensado como la carreta, porque venían todos los camiones megas de los boliches y ellas fueron como un camioncito que le pusieron la carreta. Y como tuvo repercusión en los medios, empezaron a... a, a a decir la contramarcha y quedó como la contramarcha y es un poco la disputa que vos mencionabas con esto de que se fueron perdiendo los valores y que ya un poco tiene que ver con esta historia de la marcha oficial, con todos los camiones con mucha guita sí. y por otro lado la contramarcha que viene a mostrar eh, todas estas cuestiones estas demandas más de la disidencia sexual y no tanto de la diversidad no sé Sí, Mira, sí otras cosas que pasan muy ¿Cómo? interesante, no sí. me lo había planteado y es lindo aprender, siempre se aprende ves, yo vengo y, y aprendo esta como mesa como redonda me todas. encanta <risa> mesasa, mesasa terminamos bailando, terminamos Ay, bailando. Sí, sí, por favor. DJ Pepino nos hace bailar sí, que es nos así. haga bailar toda sí. la noche, vamos bueno, te, les voy a contar algo a <risa> Pinto. resulta que viste que vamos eh, se, se viene la primavera la, la translesbicat mm. bien Así que estamos haciendo una campaña. Ay, la campaña encanta. es Celeste Vení. Hashtag Celeste Vení. Y estamos pidiendo que venga Celeste Carballo a la décima primavera translescicat de la ciudad de La Plata. Queremos aclarar que todos los años la invitamos un, mandándole un mail por cábala eh, y nunca nos ha contestado. Pero no perdemos las esperanzas. Bueno, miren... Eh, tenemos un cartelito que ahora les digo, tienen que poner, sacarse una foto con un cartel, agarren una hoja, un cartón, lo que tengan ahí a mano y poner por la aparición de ser este Carvallo en la décima primavera lesbicatrans. Hashtag Celeste Vení. Y la roban, no sé cómo es, pero búsquenla, para eso están las redes. Celeste Blue. Celeste Blues. Celeste Blues. Celeste Blues. La roban. Ah, claro, blusera, ¿no? Claro, blue, porque lesbianas, no es no, del rock, <ríe> en donde... Claro. Es esto, ahí, tremendo. miren nuestras historias, que está el cartel. Sumate a la campaña, bueno. sé tu propio cartel. Dish, hazlo tú misma. Lleguemos, lleguemos a hacer este carballo. Porque... Ahora Ibi se va a sacar una foto con el cartel Vamos y la a van a conocer ahí Ibi en las redes también. Tiene que ser épico. No, voy a dar o sea, misma. volvámonos virales. Sí. Vamos. Bueno. Eh, me encantó todo lo que pudimos charlar. Cual. Me encanta, siempre me encanta toda la historia charlar de la marcha del orgullo. Tan cuat. Es y este tiempo. año y debatir, qué eso yo y conocer también más sobre el tema. Está bueno compartir Ajá. esto. Me encanta, me encanta. Este chicas. año es el Muy 17 bueno. de noviembre, agéndalo. Sí, sí, sí, sí no, Vamos todas de fiesta, siempre. vamos. Eremos vamos a divertirnos Trento, y, y a gozar. Sí. Un vagón, un vagón Bueno bueno gente Espero que te sigamos viendo Por, por, esta, por esta cabina tan... Siempre, un ratito puede ser Alfa, Alguna cosita, cosita. Bueno, Siempre, siempre, compartir, siempre es compartir Bueno ahora bueno. te vamos a sacar la foto con la campaña Dale. Para publicarlo en la página Y nos vamos escuchando un tema Bueno nos vamos A escuchar un tema de Queen of the Stone Age With you palma <risa> años de la revuelta de Stonewall ocurrida el 28 de junio de 1969 Este viernes 29 Vení a mover el orto a la fiesta del Arde Closet Y prende el fuego de la venganza Bandas en vivo y música para bailar Vení a mover el orto La lucha es urgente Las travestis se mueren por tu culpa Basta de hostigamiento, acoso, criminalización, razias y colmeo policial en la zona roja platense Desratización ya Las calles son nuestras, las esquinas y las veredas también El 11 Arde Closet 1 y 66 Plaza Marí night no closet para las trastres hola acá hola volvimos. hola bueno estamos acá con invitados especiales para la columna de cine de hoy Eh, bienvenida a Tuca. Hola, Fiore. Hola, Fiore, ¿cómo vas? ¿Y, y Fernando, <risa> ¿cómo andas? Igual tenía un nombre, ya no? la columna esta. Tenía un nombre. Sí, mm. el otro día dijiste, ¿cómo se llama? En ¿Pero? realidad el, el, la anterior vez, la vez pasada fue eh, temática cine y queremos y quiero seguir haciendo temática cine y pero fue en relación a, a Chongas, sí. pecaculos. Sí, Ahí sí. hicimos una Ahí listita y mmm, Y bueno, nada, como eh, fue una listita que podemos recordar como Mila, o Mila jo Jovovic o por ejemplo Michelle Rodríguez, que eh, muchas la recordarán ahí en la casita. ¿Y, ¿Y para hoy? Y para hoy, eh, tenemos, eh, bueno, eh, jueves de estreno, tenemos eh, la película de Lady Gaga, sí, que está en los cines vi. actualmente. ¿La viste? Debo decir, ah, Buenísimo. que la vi. Buenísimo. <risas> Yo no la vi, Tarea para la Casa. Sí. Pero en realidad eh, disparaba la peli de, de Gaga, de Lady Gaga, y hay Bradley Cooper. Una estrella ha nacido, o nace una estrella, o sí. A Star Is Born. Star, yes. eh, dispara como para atrás, en realidad, al revés. Eh, porque esta peli tiene varias pelis anteriores. y sí, viene Es como la remake de la remake de, de, la remake. de RR. Re, Exactamente, o sea. eh, parte de una, de una peli que es, eh, se llama eh, Hollywood, eh, el precio de Hollywood ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando 1932, uh -huh. o sea, muy muy, muy antiguo bueno, Casi 100, nos años. faltan 15 creo, no sé Como que, la bueno, esta peli me disparaba eso de lo generacional, por ejemplo sí. ¿no? Que estás, por decirlo de alguna forma así De que llega desde 1932, estamos hablando de una historia eh, que es la chica que llega a Hollywood para triunfar, tener una oportunidad. Y bueno, eh, cómo llega a hacerlo o no. Sí. Eh, y bueno y más con las condiciones de ese momento también, ¿no? Tal cual. es como Eso es lo que eh, pensaba sobre lo generacional. Eh, sobre todo, como sí. eh, hablar de una, de una época. Sí. En cada y de una planos que se superponen también al mismo tiempo. Tal ¿no? cual. Como bueno, si fuera un prisma del tiempo y chau. Eh, como tal cual es como no se sé, crea un mismo sistema y al mismo tiempo como muestra eh, lo más significativo de el star system que cuando parten todas estas seguidillas de películas eh, el star system todavía no está como constituido que es a partir de 1950 más o menos con la, el apogeo de hollywood sí. eh, como industria y, y es piola lo de estas películas porque muestra también eso de eh, lo de la industria por atrás. Eh, industria musical, industria cinematográfica sí. y eso está re bueno eh, en todas las pelis porque entra, o sea, como es el hallazgo de la de la estrella de esa chica que está por ahí comprando no sé, un pan o algo así como trabajando eh, en un laburo que no es teniendo talento que no es el que ella quiere teniendo un talento súper eh, eh, no sé de los dioses, divina sí. y, y bueno y eh, es como eso el encuentro de eso con todo un, un mundillo bastante eh, carroñero y eh, como de no sé de producir en masa y, y aprovecharse un poco de las condiciones eh, laborales sí. de, la, de, de las chicas sobre todo viste eh, en ese sentido ah, como hilando con la, la anterior eh, el anterior como episodio de la columna esta Eh, podemos hablar eh, de Diana Rigg, sí. que ahora salió de The Thrones, pero parte de una de una serie que se llama Los Vengadores. Y bueno, eh, Diana se dio cuenta en algún momento que no ganaba suficiente, o sea, no ganaba en realidad ni siquiera una parte de lo que ganaba su coestrella. Eh, y bueno, se impuso... Eh, impuso también, venía del teatro así que como que también claro, ha visión esa desigualdad esa ponerle. desigualdad y sí. estamos hablando también en inglaterra de los 60 sí eh, 30 años después exactamente y bueno nada eh, lo piola de estas pelis son que las eh, anteriores eh, o sea las remakes sí. que vendrían a partir de esta como cuál es el precio de hollywood las siguientes eh, ha na sido una estrella una sí. nace una estrella y, y las del 54 hay tres Eh, remake antes de... Bueno, o pelis hechas de, del mismo argumento. La primera es del 34, sí que es una actriz que se llama Janet Gaynor, que viene saliendo del mudo y se... como ah, Agarra es, la etapa esa de, eh, de audio. Mm. De, de, de transición. Sí. Eh, y después la segunda es en el 54, eh, que es Judy Garland, que es eh, Ay, sí. más conocida, eh, el Mago Por de Oz. Exactamente. Y, su, y después, bueno... Barbara, en el 76 Barbara Streisand que ya sí. eh, había hecho un par de películas más conocidas pero eh, con esta eh, se transforma en productora y compositora también de los temas porque la, la, esta, esta peli o esa, esta serie seguidilla de, de, de repeticiones de esta peli eh, lo piola que tiene es que tiene eh, interpretaciones eh, íntegras, enteras, en, en vivo y eh, entonces por eso que sea una bueno, película hay... larga eso tenía también no no me importa si es un poco pero en la última digamos sí. eh, es súper musical y está bueno, eso sí me cabe mucho pero después como que no sé qué, si en las otras dos versiones o por lo menos sí. en esta de los 60 por ahí tiene una sí. cosa más dramática o como más dura porque acá sí lo hay pero es como que está tan eh, endulzada Sí. La cuestión es tiene, super romántica tiene, claro, así como es una comedia, comedia musical porque no es ah, más comedia musical es más comedia y de hecho eso es lo que tiene como de novedoso la versión del 70 porque agarra toda una época una generación más revolucionaria todavía y más contentataria una época más liberadora todavía y bueno podemos ver a, a barón para stre como por eh, presentándose con eh, trajes, eh, de, de no sé, dos piezas, eh, o no sé, o de pronto como ella tomando la rienda de su destino, porque hay como en la historia de amor, típica historia de amor jovenudense, sí, amor está. heterosexual, y eh, que en realidad como que diluye un poco esas grandes int interpretaciones de bueno de Lady Gaga también. O sea, Tal no, cual, no, no y podemos... eso decíamos al salir del cine, ¿no? Viste en la, la vereda que están comentarios. Claro. Eh, nada, que también era como un poco la vida de Lady Gaga en algunos aspectos también. Bueno, claro. es música country, como la cosa de andar por los bares cantando y de nada, soy fea y no encajo en este claro, y nunca lo voy a pegar en este lugar, De la industria, ¿no? Pero bueno, pasó ¿Cómo? todo lo contrario porque bueno, estalló de una, Desde el lugar de una, Monsters. Y, es, y eso, bueno, eso se ve como musical. también en, el, eh, en lo generacional, ¿viste? Porque a partir de la, de la versión del 70 es eh, algo más rockero. Y ahora pasa a ser con... con ah, ahí con, con va. nuevo, más pop todavía. Incluso. Yo me imaginaba algo más disco, no sé por qué. Ah, <ríe> no, no, no, es eh, rock. De hecho, eh, hay como interpretaciones en estadios llenos. Eh, bueno, en esta también, ¿eh? Y, Claro, pero más de la onda más así. Pero más, más eh, así. el vaquero con su campera claro. marrón y su sombrero y la barba. y eh, bueno, Mucha claro, guitarra acústica. Hay como acústica. los aspectos glamorosos de todo esto y los aspectos también como eh, dolorosos eh, o los aspectos más ásperos de, de, de caer en la fama. Eh, sobre todo como bastantes vicios. No sé si en esta nueva película es como que recaen en eso, pero las anteriores... Eh, Eh, cuando ya como la aprendiz, digamos que se, se nota el, el deje de, de, de, de las chicas que aprenden de este productor o este actor o este músico que, que las lleva a la fama, que le hace saltar a la fama, eh, hay como eh, un, un dejo de, de revolución en la del 70 y en las otras es más como, más doloroso. Sí. digamos eh, como que llegan a la fama pero en realidad judy garland por ejemplo termina casi loca en un asilo oh. eh, ah, en I cambio know. como la versión de barbie Streisand está buenísima porque eh, no termina no termina la, o sea no terminan juntos no, no se realiza el amor sino que se realiza ella como como su sueño de cantar. Bien, ahí sí es más parecida claro. a la, de la Giga. Claro, como que hay como un, un cambio eh, en a partir del 70. Sí, el punto de vista como que se corre para... Claro, de, de, de como de liberarse también de estar como en, en pareja. No, o, y de o, la sí. tragedia también, como siempre sí. el sí, sí, fin sí, de la cual. tragedia, que también es algo que tal pasaba cual. mucho en las películas lésbicas. No sé Usuales, Tragedia Entonces, sí. Ay sí amor amor Tragedia Y bueno Y Nunca en la literatura también juntas. Pero bueno Como bueno Nada Enganché para cualquier lado Sí eh, Y bueno No sé cómo llevará a cabo la, Esta nueva película Como las eh, Porque hay como aspectos que, se, que, que que te dan a entender En qué época estás o sea, supongo que va a como más eh, Sí, obvio, eh, se cuelan las redes sociales. Da, las redes sociales sí. y mucho mucho selfie, porque también es como eso, el seguimiento de, de las de estas nuevas estrellas y de atosigar mal y nada, como que no dejar vivir. Sí. Pero al mismo tiempo es como eh, la, la, la, la como la multi, el la multitud es también lo que, nada, lo que... Lo, lo masivo, era... sí, claro. eso, y sí, bueno, pero es como sistema. Sí, eh, bueno, eso, como dejar eh, eh, la inquietud de, de volver a ver como versiones anteriores de las películas, sobre todo de remake. Eh, y es como que y... se, está sucediendo eso, ¿no? Sí. En este 2018 sí, pensaba, hay mucha remake, mucha biografía viene... con gente viva. Claro, eso también Recordemos Miki... Sí. No, pero también pensaba como Si sí, Mickey abrió la puerta para no sé. Sí, sí, <risa> tal cual. No eh, o también como los que sean eh como eso es como la, los asesinatos eh famosos, sí. tipo poder recrear un un hecho histórico. si sí, hoy o cuando lo... estabas hablando sobre Hollywood también se me venía en eh, la serie de Betty davis y y ahorita eh, no, y, sí. Eh Russell eh, eh. Sanderson. Ah, no, eh y me sale faida away. Sí, a mí también. Eh, a la Tola, la Tola se acuerda. Pero Nat no ay, debe no, estar no. fumándose no. un cigarro por ahí. <ríe> Seguro para es eh, Beth Davis y John Crawford. Ahí I va. Fa, sí. Obvio, cejas, cejitas. Con Susan Sanderson y y Hay eh, que dame. Ahí la chica esta de, mm, de American Horror. No es Angela de Jessica Lange Jessica Lange. Jessica Lange. No es Arabella. Eh, sí. está buenísima esa serie sí. aparte sale John Waters también por ahí un, sí, es verdad, es cierto y también recrea esto como eh, el backstage de la, de la peli también sí eh, como y también de, de los 50 como volver para atrás y ver Eso. el aparato de atrás eh. y como esa cosa de Hollywood, presión compet competencia y al mismo tiempo bueno, la el cosa de trascender y caer y wow. cual Eh, tener eh... Y lo es dijo ahí como las lesbianas actrices, <risa> ¿Eh? Sí. <risa> sí. Eh, bueno, chicas. <risa> ahí hacen que redondieamos. Creo sí. que nos estamos pasando de tiempo. Nah. Bueno, no, ojalá les haya gustado. si sí, a mí me encantó. Eh... Siempre aprendo un montón. si sí, Fione, sí. vos no tenés ninguna inquietud, ninguna pregunta que te quedó eh, o, de, o ponele, sí. de la remake. Sí. de todo. Fuera, esta remake. es la cuarta que hizo Lola. la cuarta. Está la cuarta. Bueno, repetimos. A star is born. A Star. A Star is Pero star. habría que ver de Bárbara. Yo está ya vi la de Lady Gaga y bueno, está bueno. Sí. sí, no, bueno, pero se llaman todas igual. Todas igual. Todas igual, pero sí. está... Y más, y sí, está buenísimo como eso, ir para atrás y revisar como versiones anteriores y, y nada, manejar. Sí, no, pero a este montón de actrices vela, también me encantan. Sí, tal cual. Bueno, eh, quería mandar un saludito. Bueno... ¿Puedo, ¿puedo ah, ser antes de estudiarme? Sí, sí, puede obvio. ¿Puede ser? Eh, tengo a um, una prima muy, muy, muy querida eh, que se llama Javiera. Eh, está en Chile y como bastantes Javieras, así que... Sí. Eh, Javiera menos, no sé si la, la, la recuerdo. <risa> sí, hay buenos eh, fans por acá. Así que nada, un saludo para ella. Y bueno, nada, esperemos la próxima semana eh, traer a la directora del corto. Va, son eh, les directores en realidad. Eh, pero a ver si está Flor Cárdenas del corto Amor ante de mucho la Shirley or... y... exactamente y Luciana y Luciana eh, sí. mucho odio Revolución que está buenísimo y que ha ganado un par de premios así que, que nos cuente y también que nos cuente que está haciendo ahora eh, eh, Flor bien así que bueno sí, eso, eso. Va, a estar, eh, va a estar el viernes que viene el viernes que viene así que parece ir sí, acá inteligen. por Paléfica en el bar <risa> y bueno no sé Bueno. Le mandamos un beso a la pupe que siempre nos escucha Sí, mandémosle un re beso Beso, Bupé. Y vamos a un tema ¿A eh, Que se llama Root 64 My 64 <risa> sí. Me parece que no es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 Estamos al aire, otra vez. Yo estoy convidando a la vial acá, porque obvio que siempre montadísimas al 100. Muchas así. gracias. No, por favor. Eh, estás hermosa, pero igual te digo que la vial levanta bárbaro. bienvenidos ¿Qué hace Hola. Acá todas fueron al Encuentro Nacional de Mujeres de Y lesbianas. Y lesbianas, Que sí, no se bueno. nombra, pero estamos. Le, nos van, vamos a charlar con ellas de todo, de todo por charlas polésbicas. Primero quiero decir que tenemos una campaña, porque es la Primavera Lésbica número 10. Y la estamos festejando con todo. Y queremos la aparición de Celeste Carvalho en la Primavera Lésbica Trans. ¿Vendrá Celeste Carvalho o no vendrá? Hay un hashtag que dice Celeste Vení. Por favor, Celeste. Bueno, convoquemos... Tomate, Celeste, no sería primavera sin vos. Celeste, sos una referente de una generación del 90, a 2000, la única lesbiana visible y además del mundo del rock. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué? Las lesbianas, que vos estés acá, basta, dejémonos de joder. Celeste, siempre Celeste, por favor. Bueno, yo creo que esta vez se nos puede dar. No sé por qué estoy positiva. Yo creo que va a venir, ¿eh? mínimo manda algo. Bueno, es el viernes 2 y el sábado 3 la Primavera Lesbica. Si te sumás a la campaña con el hashtag, eh, podés arrobar a Celeste, es arroba Blues y con eso ya nada, le vamos a, a rebombardear su, su Instagram y, y va a venir. ¿Puedo pedir que nos entre en un jean toning a la dentro de la sala para poder charlar sobre el debate? Ay, Yo sé que Paloma es una lesbiana chonga que nos va a proveer de semejante belleza de trago que trajo ella para nosotras hoy. La voy a dejar entrar no sé, hay que... Ah, hay que hacerlo <risa> Bueno, gracias Viste que no <risa> Salud lesbianas Bueno, nos quieren <risa> nos quieren contar a la lesbianas Las mostres que están escuchando qué, qué hicieron, qué no hicieron Qué les pareció Cómo se sintieron <risa> Lo que quieran contarnos del encuentro Bueno, yo fui al, a la apertura hicieron? Primero me dirigí hacia Trelew Bien. Llegué <risa> Yo hice lo mismo. ¿Vos? Yo viajé con mi mamá sentada en el micro. Ay, todo el no. viaje re santa con mi vieja. Ay. Yo a viajé ver. con mis amigas Las Cacas, ah. que las amo. Ah, me encantan. Le mandamos un besito a Las Cacas. besito a Las Cacas. Eh, bueno, en el acto de apertura el tema fue la cuestión de que el encuentro sea plurinacional, porque era en territorio mapuche-tehuelche. Y bueno, ahí hubo un poco de, de discusión porque había algunas Compañeras de, no voy a decir de, de qué partido, el PTS, que estaban mm. en contra de que sea plurinacional. Así que ella apolesbica desde el principio. Bien. Me la perdí Con... esa apolesbica, pero estuve después en el plenario... Llegué tarde. <risa> pero al otro día sí estuve en la plenaria, pero no me quiero anticipar. ¿Y qué pasó? No? Al contás... cierre. No, ah, no. La plenaria de cierre. En la, claro, como la plenaria que se hizo en la plaza principal, que estaban todas las compañeras... Eh, mapuches y de otros pueblos originarios de acá y de Latinoamérica, donde se habló de la situación que está que se está atravesando a nivel regional y continental respecto a desapariciones y, y distintas luchas que se están dando por la tierra, que hacen que tengan que emigrar, que haya hambre, enfermedades e incluso desapariciones por todos los cuestionamientos políticos que implica que se apropien de las tierras ancestrales claro. ¿Qué y más? Bueno, después eh, Locas, arrancaban no los talleres a la tarde. Había una plaza, la plaza... Ay, tenemos a... Perdón, Valentina Pereira, bienvenida a la Argentina. <ríe> ah, por favor. Ay, acaba de entrar la diosa. Bienvenida. Bueno, a la tarde estaban más? los talleres. Un montón de talleres. Eh, yo voy a decir la verdad. Sí. Fui a un par y todos estaban explotados el de activismo gordo, el de identidad gordex, perdón, el de identidades trans y no binarias, eh, como que eran directamente adentro de un gimnasio lleno o en un patio lleno. Eh, después no pasé por el de los trabajadores. El activismo gordo hay que decir que si no me equivoco es el segundo año sí. que se hace sí, y tuvo una exacto. asistencia de 300 personas más o sí, menos. Sí, o bien, sea, sí. es importante lo que está pasando. Sí. Yo estuve padre. en el de mujeres y relaciones de pareja. <risa> Polésbica One. mujeres y Mujeres la... y relaciones de pareja, pero, bueno. pero ahí se hablaba de poliamor y de amor libre. ¿Y cómo y... te fue? ¿Qué bien, se rompió el taller al toque ah. <risa> y se armó un taller Llegó de amor otra libre. lesbiana que estuvo acá en, en, que se encontró con otras. Roxita, bienvenida. Eh, y se armó el de amor libre y estuvo bueno, o sea, como que había toda una mirada muy positiva, casi como la que se habló acá en Polésbica. Cuando se habló de amor libre, que quiero decir que se hicieron todas las boludas. Opa. Polésbica pero Nos queda otro programa eh, para no, de qué está hablando, no sé de qué está hablando Ay, todas, sí, está buenísimo sí. la editorial de este programa no comparte las opiniones de todas las no cosas no me importa, pero aprovecho que estoy acá y lo voy a decir es contra, <risa> me encanta la polésbica pero venite un día y debatimos juntas de poliamor sí, todas, todas y obvio. que todas, todas tenían todo resuelto en el taller era todas algo todo, era como bueno y abrís y le decís si somos más vinculadas dale, <risa> dale, dale no, te cagas a sopapos pues, cortala, o sea es mentira así que estuvo buenísimo Bueno. Se charló mucho y después eh, no estuve en más talleres. Vos fuiste la lesbiana seca secaconcha que les dijo, no, no es así, <risa> sí, eh, la pasamos la... para el ojete toda. Sí, y a veces somos policías y a veces nos sentimos culpables, dale, decilo, <risa> no te hagas la careta. Así que, sí, pero bueno, después de eso, al otro día hice plaza nada más. Bárbaro, bienvenida, Roxy, contanos Hola. vos, ¿qué hiciste? Eh, yo llegué a Trelew también, eh, <risa> primero, eh, o sea, después eh, bueno hice plaza un rato, tomé muchas cervezas, eh, Y fui al activismo lésbico, que estuvo bueno, el primer día, el sábado de la tarde, y el domingo fui a un taller eh, autoconvocado. En realidad lo convocaron las pibas de allá, eh, y del cual participamos un montón de gente que no éramos de ahí, pero un poco la intención del taller era como marcar esto de, de la resistencia pasiva, que muchas veces se genera desde el, la militancia en general y del feminismo también, y de ponernos a pensar ahí entre nos eh, otro tipo de resistencia más activa, más vinculada con la autodefensa, más vinculada con los escraches muchas veces, pero bueno, de, como de tomar ahí un poco más de acción y una crítica bastante fuerte al feminismo que comparte, al feminismo y a la militancia en general, que comparte cosas que considera que son importantes pero que no no pasa de militarlo por las redes sociales. Pol lésbica, <risa> activismo 2.0. Ah, Fue una cosa interesante, me parece, que se discutió en ese taller alternativo, que era en contra la resistencia pasiva, repito eso. Y también salió en el de en el activismo lésbico esta cuestión de, eh, digamos, cómo muchas veces se generan adentro de, de los activismos una especie de elitismo, fue la palabra que se utilizó, como que las causas no son las mismas dependiendo a quién le toquen. Eh, y eso me pareció, la verdad, que una cosa bastante copada, como que no es lo mismo si sos... Alguien que no conoce nadie, que sos pobre, que bueno, tenés un montón de marginalidades, que si sos una militante conocida y por la cual todas saltan por vos. Eso me pareció muy piola en los dos lugares. Qué bueno, ¿no? Estar en esos lugares y escuchar eso que también te lleva a la reflexión. ¿ves? Sí, apunto. A mí me pasan los encuentros que, como en la categoría mujeres es tan densa e intensa, eh, por momentos es como, bueno, lesbianas, por favor, necesito lesbianas. Eh, pero a la vez hay como toda una radicalidad de ese encuentro masivo que te dan ganas de, de salir y seguir peleando por cuestiones lesbianas. Y la marcha, <risas> las marchas Bueno, para una, una no. otra cosita pues lesbiana que quiero decir, eh, obviamente que el especismo estaba re presente en el encuentro, el, el patio de comida se llama Al horno el patriarcado, pero había todo carne para comer, animales muertos, animales muertas por doquier. Y eh, feministas De ni una menos Metiéndose muertas en la boca eh, Eso me pareció como que ya, chicas, listo Política. Bueno, está bien es polémica verdad, Es verdad, eh, había estaba repleto de carne Todo lo que quería comer era carne o carne Con carne, sanguchito de carne con carne y carne <risa> Malísimo Ma Bueno, me parece bien el aporte Gracias Beatriz eh, La marcha, ¿me quieren contar eso? Bueno, hubo la dos marchas hubo dos. La marcha ya. contra los travestisidios Que no sé si alguna fue Sí, sí yo fui ¿Quieren contar? Yo no fui. Nada, súper masiva, enorme, por el centro de la ciudad, eh, bocha de gente, y bueno, también ahí, qué sé yo, cada quien iba con sus cantitos, era contra los travestisidios, pero se cantaba por el aborto legal en el hospital. Sí, ¿no? pasa. Un loco todo. Sí, siempre. un loco todo. Eso fue polémico también, porque hubo otra cuestión ahí, digamos que desde el año pasado, si bien la marcha de las tortas se viene haciendo desde hace varios años, desde el año pasado... Eh, que las compas ahí en el Chaco la estuvieron repeleando, eh, la marcha de las tortas apareció en el cronograma, y este año vuelve a desaparecer, eh, que está buenísima ah. otra marcha, la marcha por los travestisidios, digamos, pero, o sea, como muy loco esta cuestión de que una cosa le saque el lugar a la otra, ¿no? Eh, eso me pareció una cosa como por lo menos para pensar eh, para este próximo encuentro. Sí, que además va a ser en la ciudad de La Plata, así que ahí oh. tenemos que pensar con seriedad ¿Qué vamos a hacer como lesbianas residentes? Porque la fiesta lesbiana... ¿eh? La fiesta lesbiana tiene que <risa> ser hacia el abierto. La fiesta lesbiana tenemos que... Tiene que ser hacia el abierto. abierto. Que sí. mostrando <risa> que es el lesbianismo acá, chicas. Que me gustó Esta torta, eh, eso, era un loco porque era en un gimnasio, entonces para entrar había que hacer po así ejercer <risa> la resistencia no pasiva. Y, y adentro te de calor Pero era hermoso porque era un montón de motri Todas desnudas, de sí, fue divina afuera, Y en la calle también como una cuadra Lesbiana sí. sí. Qué hermoso Acá la polémica será la que se hace cargo De la fiesta de Obvio, la torta Obvio, mi amor, qué te pensás ¿Vas Chicas, a, más a mí de los me reflayó eso Porque digo como Encuentro Nacional de Mujeres Toda la crítica que tenemos ese nombre Y toda esa cuestión, digamos más allá de que estuvo Represente y que fue algo que se discutió Más allá de los talleres de tortas que de hecho tengo las conclusiones acá, si alguna ve mejor que yo en bueno, el teléfono, sí, acá una compa se ocupó de, de hacer una copia. Eh, nada, que de repente la marcha en la fiesta de las tortas era digo, creo que había más tortas que mujeres cis en el encuentro de repente y fue muy loco también como presenciar eso, ¿no? por lo menos habiendo transitado otros cuantos encuentros y ver que la, la fiesta de la de las tortas, la marcha de las tortas, éramos un grupete, este año fue como zarpado ver la cantidad de tortas que había ahí reunidas, de hecho no podíamos entrar a la fiesta, ¿no? Sí. Eh, nosotras tuvimos que entrar haciendo una barricada y uno de los cantos para poder entrar y que dejen lugar era afuera las paquis, adentro las tortas, o sea, dos más dos pero mis bueno. amigas paquis, que no voy a dar sus nombres, me decían eh, para una fiesta lesbiana cada tanto, como lo necesitaban. Así que también hay que pensar en eso, una fiesta grande para lesbianas y ser solidaria con un grupo selecto de paquis que lo necesitan. Bueno, yo creo que soy sol Bienvenidas al leivianismo. Bienvenida. ¿Y moriremos? ¿Moriremos? Y moriremos? No. ¿Qué va a pasar? Ay, no sé, tengo miedo, pero bueno, voy a tratar de... No, para mí la vamos a mostrear zarpado, vamos a cambiar para siempre las, las siglas. No, no, MFL, lo dudo, no, lo Va a ser el FPL, Encuentro Plurinacional de Lesbianas, eh, sí, Trans, chau. Travestis y, y otras personas sí. que quieran venir. Prendemos fuego la catedral. Hoy eh, estaba con Celeste hablando de eso de cómo de estrategias ella tiene la, la, la posta y vamos a tratar de, de prender fuego la catedral dijimos y una fiesta en la catedral sí, una todo. fiesta oh, vamos tratar seguro. de hacer lo que podamos y a los papis ¿Siste? y mamis que fueron al colegio a la media ocho a, a la media ocho Pedro Benoit a, a decir que las mujeres tienen vagina y los jóvenes tienen pene y es así porque lo dice la biología eh, bueno así que también. el lunes a las, vamos a pasar por sus tarde, casas todas a la, a la media marcha. ocho sí que, perdón, ¿puedes repetir? Que el lunes a la tarde, a las 7, creo que es 6 y media, 7, todos a la media 8, que va a haber un pañuelazo y un ajite ahí bancando bancando a la gente de la escuela que viene laburando re bien, bancando a los pibis ahí que también están pidiendo educación sexual integral y bancando a la educación sexual integral. De una. Abajo los papis, arriba los papos. <risa> ¿Quieren que lea las conclusiones del taller de activismo lésbico? Sería Dale, bueno, ahí va. Desde el taller Activismo Lésbico exigimos que a partir del ENM número 34 se nomencle como Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Géneros No Binarios y Disidencias, reflejando así la representación y la visibilización de todas las personas que efectivamente habitan los encuentros. A su vez reforzamos el pedido de los últimos dos años de que el taller pase a llamarse Activismo Lésbico, para que... Así como sucede en activismo gordux y en estrategias para la legalización del aborto, el foco esté puesto en el accionar político desde la experiencia lésbica y no en las personas que participan en el taller. El pedido se sostiene ya que nos agrupa y convoca el lesbianismo como posicionamiento político. Asimismo exigimos que reemplacen el concepto lesbofobia por lesbo-odio, ya que por definición la fobia es irracional e involuntaria y desresponsabiliza y justifica quien ejerce la postura discriminatoria. Solicitamos que a partir del próximo encuentro se genere el espacio de debate para tratar la violencia entre lesbianas. ¿Qué? Para el cual proponemos el siguiente temario desde la urgencia colectiva. Relaciones de poder, réplicas de la dinámica patriarcal, escraches, acoso y consenso, acompañamiento y contención, lesbo-odio, con el objetivo de elaborar protocolos de acción. Redes. Definimos unificar nuestra comunicación virtual a través del grupo de Facebook Taller de Activismo Lésbico... ENM 2015-2016, para reactivar la discusión por este medio. Proponemos reactivar también la experiencia de la celebración de las amantes como encuentro entre lesbianas en forma periódica. Realizamos una evaluación y autocrítica de la trayectoria activista-lésbica, las divergencias a partir de la pertenencia política, la invisibilización en las colectivas disidentes y nos proponemos la reunificación del activismo lésbico desde las causas comunes, lesbiátrico, Implementación de la ESI, concepto de diversidad, prevención de las enfermedades de transmisión sexual entre lesbianas Exigimos absolución para I y para Joe y repudiamos la criminalización de la autodefensa y del disciplinamiento de nuestros goces Desde este taller repudiamos las réplicas de las dinámicas burocráticas capitalistas patriarcales En la organización interna de nuestro activismo y reflexionamos sobre otro tipo de poder posible ¡Excelente, bueno, chica! Me ¡Va, a la leviada! Sí, eh, um, el lugar donde quedarnos de viejis. Me encanta. <ríe> me eh, en algún sí. momento habíamos pensado, en otro otro año en el, en el encuentro, en que una compañera, Santiago del Estero, creo que fue que yo la propuesta, de que llamara Lesbolandia. Me encanta, me encanta. Lesbolandia. Bueno, ya estamos en Lesbolandia. Ahí sería de Lesbolandia de viejas. De una. Bueno, tenemos que ir cerrando y nos falta un toque comentar la marcha que fue también súper zarpada, enorme. Fue por un barrio y algunas chabonas se sumaban eh, mientras iba pasando la marcha. Así que nada, estuvo re, re piola. Y después terminó en... Represión, amigas. Yo quería eso, decir popa. algo en torno a eso igual de la marcha. Me parece que está buenísimo que como tortas... Eh, tenemos una hay una ventaja que, digo, andamos como re liberadas por ahí, chapándonos en tetas, digo, como que eh, ostentamos nuestros privilegios adelante de las mujeres cis, sí, <risa> heterosexuales, y es re divertido. Lo dice moviendo el hombrito. <risa> sí. Totalmente. Bueno, la cuestión es que todo estaba re piola, re pocas pintadas, no destruimos la ciudad para nada, y mmm, no pasaba por la catedral, como todo re bien, y, y apareció apareció un grupo de chongos eh, atacando pibas, Y obviamente la policía actuó así de manera resarpada sobre nosotras. Y bueno, obviamente que después la noticia fue represión en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y, y bueno, todo el mundo que no fue, flasheó que fue que fue eso el encuentro. Pero bueno, nada que ver. La verdad que Es que, que quemaron pibre. un perrito. Mm, sí. Porque hay un video que dicen que se quemó un perro, que no se ve nada. Pero bueno, se armó como todo un operativo dentro de Trelew para tirar abajo la participación de las mujeres, entonces había como videos de una chica comprando claro. botellitas de nafta para armar una molotov. <risa> Pero lo, para mí lo peor de eso es que después de esa represión se decidió suspender la peña ah. y el problema es que la peña es en un punto el cierre festivo claro. de todo ese evento, Entonces como que ya además de que te repriman que vienen reprimiendo ya hace un tiempo, la fiesta, te cagan la fiesta, que es el espacio de encuentro con compañeras que no es en otro momento porque es un encuentro nacional. Obvio. Quiero saber esto antes de que no ¿eh, levantaron si pasó algo, quiero saber algo polémico. Fueron a la fiesta torta estuvieron todas eh, desnudes. Yo fui a la torta y fui a la marica también. ¿Y qué pasó? Decime Nada, algo. Nada, bien, polémico. no pasó bien. No, no voy Teniendo a hablar al aire. Político, lo, no, no, pero sé. bien, bien, bien. Hay mucho levante, hay mucho levante. Bueno, no ahí pueden, está. levante federal. Bueno, por eso, no tenés Después más para contar. problemas porque te quedás con una historia ya re lejos... No, ah, eso sí. querés contar, Ghi, sí, contanos. Ah, hay que quedarse con eso. Bueno, entonces levantaron. Entonces hubo... Yo estuve mucho hubo, con mis amigas. Mucho a Miguel. La castidad. La bueno, castidad miguera. Basta de castidad miguera, ah, chistes. Para. Por favor, bueno, vamos a cuestionarnos eso en otro eh, capítulo de Polésbica. Y estuvo no, Repiola que a pesar de la campaña zarpada que se hizo para agitar a la gente de Trelew, eh, la gente fue re buena onda en general y nos recibieron Repiola. Sí, salían de las casas y se sumaban a la marcha, imagínate Sí, habilitaban el baño, había escabio por todos lados, garantizaron el escabio, eso es muy importante sí, sí. Eh, ¿Y otras cosas? Otras cosas, estupefacientes, <risa> estupefacientes, ya estamos en el horario de protección al menor, así que no pasa nada eh, Nos vamos a escuchar un tema, que para mí lo va a tener que leer Beatriz de Urlinga, porque imagínate que yo, English, nada, nada, nada, nada ¿Me decís qué tema, con qué tema nos vamos de DJ Pepino? Em... Um, love to have its high hippies... ¿Qué dice? Sabotage. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Las lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor que entre todas coinciden en algo y es yes. esa cofradía después resulta no, difícil no. de discutir tenemos que ubicarnos en la palmera social en la que estamos bueno me voy pastacho meando saco plan cap si no Pandebody na seguimos al aire por Radio Nauta en Polésica, en el bar y ahora estamos ni más ni menos que con Valentina Pereira y Killa de amar la plata que vinieron a vinieron a charlar con nosotras un poco esta cuestión de que eh, el Intendente Garro presentó la semana pasada el nuevo Código de Convivencia en el Consejo Deliberante, todavía no está aprobado, está como teniendo que discutirse de alguna manera, y queríamos charlar con ellas al respecto. Pero primero, nenas, ¿cómo andan? Muy bien, regias. Muy va, yo por lo menos estoy regia, sé vos, amiga No, eso viene bien, un poco cansada, me había olvidado que era hoy, sinceramente Por eso le mandé mensaje a las chicas y pensé que era el otro viernes, pero no era este viernes Qué bueno que nos whatsappeamos Sí, igual vivo acá cerca, así que llegué rapidísimo eh, Bueno, no, bien, bien, tranqui, con calor Sí, fue tremendo acá adentro, no sabemos bien Pero bueno, mucha lesbiana que circula. Es inevitable. Ay, muchas, muchas lesbiana junta nunca había visto, te juro. wow Es el calor tortillero, Valentino. Sí. Acete de traspiana. de torta, la vida es corta. Exactamente, sí. eso le decimos a nuestras alumnas. Bueno. Algunas. Bueno, para ir al, a lo que nos compete. Compete. O, pete, sí, pete, sí pete. fue a propósito, chicas. Eh... ¿Nos pueden contar qué cambia eh, el código nuevo con respecto al que está en vigencia ahora que es de los 80 sabemos eh, particularmente nosotros sí. creemos y pensamos que bueno teniendo en cuenta teniendo en cuenta <risa> teniendo en cuenta que bueno eh, la avanzada de, de, de la derecha tanto municipal provincial y nacional pues eh, es una estrategia, decimos nosotras, como para eh, dilucidar algunos otros temas que son muchísimo más importantes a nivel local. Estos eh, ya se viene hablando hace rato desde mayo, agosto se viene se viene sosteniendo, dando vuelta, nunca se presenta nada nada concreto. En ese entonces nosotras salimos a desde amar salimos a hablar con diferentes concejales porque obviamente nos atraviesa. Eh Eh, no es muy distinto a este código Actual que está vigente Que es de 1984 creo, 85 Que habla de represión De detención Nada más que ahora está criminaliza más eh, A la protesta social Y a las personas que ocupamos El espacio público Como seríamos en el caso de nosotras Las trabajadoras sexuales O los trabajadores y trabajadoras de la economía popular eh, Más que nada se capi en eso Y siempre haciendo multas de ...un eh, módulo... ...que equivale a 170 pesos... Eh, ...un módulo... ...del sueldo de un trabajador municipal... ...serían de un... ...claro, claro súper arbitrario... Uh -huh. ...súper arbitrario... ...y eh, al margen de eso... Eh, ...obviamente que que, que... ...que es inconstitucional... ...en materia de un montón de otras cuestiones... ...a nivel provinciales, nacionales... ...y, y hasta internacionales... ...porque tanto la detención como, eh, por ejemplo, la criminalización del trabajo sexual y la criminalización del cliente de la trabajadora sexual. Eh, por eso nosotras tomamos cartas en el asunto y nos pusimos... Ay, me, me molesta. Me molesta hablar así. No, no, no, obviamente que nosotras eh, nos atraviesa, más allá de que siempre... De... ¿Vos decís que me corras yo? No, no te corras, jamás. Eh, ay, tío... Eh, sí, obviamente más siempre atraviesa A los sectores más vulnerables En este caso las trabajadoras sexuales sexual, Las trabajadoras sexuales En modalidad calle eh, Y bueno Nos reunimos con varios concejales Y ahora sí Se llevó a cabo Se presentó efectivamente el proyecto el... Y vos nos contabas hace un ratito Que eh, es un Proyecto que Como que queda muy a la interpretación de quien lo implementa de alguna manera. Y sí, es muy amplio. Es muy amplio porque eh, nosotras, desde nuestro lugar, siendo trabajadora sexual y siendo trans, queda la libre interpretación de quién aplica eh, el organismo o la persona que, que aplica el, el nuevo código llegado a ser... ser eh, no sé llegado a que se sancione, digamos, ¿no? En el caso de que toda uno de los párrafos dice toda persona que ofreciere eh, servicios sexuales en la vía pública. ¿Cómo podemos probar que una persona está ejerciendo el trabajo sexual teniendo en cuenta que eh, el ser trans está ligado en el imaginario colectivo de la sociedad al ser trabajadora sexual? Aunque hay compañeras que no ejercen el trabajo sexual y entonces ¿cómo discriminamos quién es trabajadora sexual y quién no? a la libre interpretación de quién lo va a ejecutar, digamos. Y un montón de otras cosas. Sí, en muchas provincias se da que las travestis durante el día que por ahí no están trabajando, eh, van al almacén y las en presa porque por el solo hecho de tener una corporalidad disidente, se asocia a que está eh, ejerciendo alguna contravención. Totalmente. Más teniendo en cuenta que muchas compañeras son eh, vecinas ...del barrio en cuestión... Que, ...que se habla y se trata... ...que se viene planteando hace rato... ...que es el, el mover la zona de trabajo sexual... ...la zona roja... ...del mondongo... ...hay muchas compañeras que trabajan ahí... ...y, y como decía Larisa... Eh, ...o sea, solamente... ...vamos a salir a hacer el trabajo sexual... ...nunca nos vamos a poder ni ir... ...ni al supermercado... Ni, ...ni a ningún lado, o sea... ...si viene la policía y nos... ...en este caso sería la guarda, guardia urbana que es un nuevo grupo que se creó, el municipio creó el, eh, antes de ser hoy que es jueves, viernes, viernes. Bueno, el miércoles se aprobó en un debate muy cerrado el, la aprobación digamos de, de, de la creación de la Guardia Urbana, que son 80 puestos de trabajo, entre comillas, de, de trabajadores que ya están adentro. Y es, ¿Ese dato indicaría que en realidad este código puede ser muy posible de que sea aprobado, porque si no eh, va a existir una guardia urbana sin sin qué, qué cuestiones aplicar, digamos, ¿no? Totalmente, o sea, eh, lo que ellos necesitaban, ellos, digo, la gestión, eran tener dos votos más, los cuales lo consiguieron, con uno del peronismo y otro de Frente Renovador. Eh, Todo para lo de la guardia urbana. De la guardia urbana, o sea, por ende... Me cierra que ya negociaron claro. la próxima votación que estipulamos que sería el 31 de mayo, Bien. de octubre. ¿Cómo se están organizando? Porque esto también, digamos eh, como decías Valen, eh, implica a las trabajadoras sexuales, trans y cis, y también a todo lo que tenga que ver con movilización social. Eh, ¿Cómo? ¿Se están organizando ustedes por un lado y, y de ahí están llevando a, a, a armar esto con otros colectivos, con otros colectivos, con otras organizaciones? o cómo? Sí, en principio, eh, bueno, habla les habla quilla ah. En principio, eh, se lo, esto se lo comentamos a las compañeras que ejercen de trabajo en la calle porque son las que se ven más como involucradas y son las que tienen que saber y creemos que es re importante que participen en las asambleas. Eh, lo estamos como Charlando internamente digamos en la, tanto en la organización como hacen las compañeras que por ahí no pertenecen a la organización pero que son trabajadoras sexuales eh, de la zona roja y después bueno estamos eh, participando de las asambleas que se están haciendo eh, en contra de, del código de convivencia donde participan distintas organizaciones barrios de pie eh, pts bueno no según sé, un montón. movimiento de vita barrios de pie pts po o sea la FOL también Eh, entendemos nosotros también somos trabajadoras de la economía popular y en, el, y en la coyuntura social y cultural y política que estamos viviendo nos afecta directa o indirectamente al bolsillo de, la, de, de nuestra economía. Por eso, antes de armar nosotras... Un, o sea, nosotras nucleamos trabajadoras sexuales, por decir de una manera. Eh, antes de armar algo solamente de trabajadoras sexuales, entendemos que somos trabajadores... Eh, somos trabajadoras de la economía popular, por eso también eh, ahondamos y vimos esta convocatoria viable para poder sumarnos y unificar criterios y unificar eh, más que nada la lucha y para ver qué se puede hacer, ¿no? Sí, sobre todo para dejar eh, como ahí en... como en claro o para, sí, no sé si en claro, pero bueno, para que las trabajadoras sexuales estén ahí como poniendo la voz en primera persona y que no sea algo como que se debata como por afuera, digamos, porque casi lo que sucede básicamente con todas las problemáticas que atraviesan el trabajo sexual nunca se las convoca a las trabajadoras sexuales, como que siempre somos el último orejón del tarro y básicamente vamos porque, bueno, porque nosotras no necesitamos invitación para ningún lado, <risa> vamos. Eh, eh, eso por un lado como que nos parece re, re necesario estar en esos espacios y hablar en, en primera persona. Y, y llevar también, bueno, nada, eso Como la identidad del, del trabajo sexual Como una identidad política, ¿no? Porque el trabajo sexual eh, Hoy en día está criminalizado, digamos O sea, está bien, este código de convivencia Nos vendría a perjudicar un montón, digamos Pero la realidad es que hoy Ya hay violencia institucional Y la sociedad, eh, de alguna manera Como que es cómplice, digamos, de esto Porque el policía no piensa porque sí Como piensa porque sí, o sea el, eh, pi, eh, Ellos piensan en relación a una sociedad, digamos No hay una moral instaurada Y nos parece muy importante llevar eso, digamos, a, a esos lugares, a esos espacios. Sí, de hecho, eh, con la excusa de la venta de drogas, esto ya está sucediendo. Lo que pasa es que por ahí ahora ya ni siquiera van a necesitar no. esa excusa. Claro, eso Se complejiza un poquito eso. Sí. Sería más burdo todo. Eh, una cuestión. y ¿Están pensando herramientas si esto se aprueba, no sé, están en comunicación con otras provincias que, que tengan códigos más así represivos o punitivos? ¿O eh, todavía no? Bueno, nosotras, como Amarte, somos una red federal, tenemos representación en 12 provincias, eh, y, y con eso voy a también el, al código tan mencionado por los medios que es el Código de Convivencia de Mendoza, que se habló mucho porque criminalizar a la trabajadora sexual y a la persona que convive con VIH, Eh, que salió ¿Fue? ¿salió en el código? todavía no, no recuerdo bien me parece que fue modificado no, no estoy muy bien bueno, googleo mientras lo googleamos ¿no? no, no, creo no, que obviamente... salió pero fue creería no o sé sea, estoy hablando por por hablar que, que salió pero que fue modificado que esa parte la lograron modificar si no me equivoco alguien quiere confirmarme la data por favor ahora llega la de cucaracha en el <ríe> sí, la idea de nosotras es poder visibilizar que esto está pasando en, en esta ciudad particularmente en La Plata porque en otros lugares no pasa. La realidad de una trabajadora sexual o de una trans no es la misma, que obviamente, que en La que en la Plata, que viviera en Avellaneda, o en San Miguel, o en otro lado del conurbano. Eh, entendemos que las compañeras trans y trabajadoras sexuales y travestis eh, siempre quedan, digamos, relegadas de un montón de cuestiones, como decía Kisha, y por eso nosotras... Oh, ayer, sin ir más lejos, nos hicimos presente en la convocatoria, en la, en la asamblea, porque está bueno que empecemos a hablar por, por nosotras mismas, uh -huh. sin, sin, sin desmerecer ninguna opinión, siempre respetándonos y siempre escuchándonos, y que nos escuchen, es la idea, y, y bueno, nada, más que nada por eso. Bueno, ¿Y qué lectura por ahí política hacen con respecto a es las políticas más... ¿Cómo se está eh, endureciendo todo con, con respecto a lo nacional y provincial? O sea, ¿lo relacionan directamente con esto? ¿El gobierno actual, digo? Sí, para mí sí. no Para mí hay un resurgimiento de la derecha muy claro, como muy zarpado, digamos, muy evidente, tanto como de los pro vida, como, bueno, no sé, como sí. mucho nazi por ahí que está tomando forma. <risa> eh... Y este bueno y este código de convivencia en parte también está atravesado por un pánico moral sexual digamos no D diría lucas lo citamos ah. eh, que, que, que, que llevó como esa también esa como esa cuestión al debate en la asamblea digamos no porque hay un, un punitivismo sexual muy grande porque esto eh, una, no sé cómo bueno es eso, un, un punitivismo de los cuerpos sexuados ¿no? uh -huh. y yeah. sí sí, totalmente, pero no es casualidad que pase esto en la, en la Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. En bueno, en la provincia de Buenos Aires también se está se está trabajando un protocolo de detención para personas del LGBT por el Ministerio de Derechos Humanos. Después pues nos han citado a nosotras para, para preguntarnos cómo creían que llegamos. <risa> Bueno, obviamente que nosotros no vamos a, no a partir el limusín, claro, con, con brillo, no sé. Eh, pero no es casualidad, porque obviamente ya sabemos claro, claro el claro mensaje que quiere la derecha, que es querernos desaparecer, silenciar y, y doblegarnos eh, con el protocolo de Burlitz. Bur, Burlitz eh, eh, bueno, esa. Esa. Eh, <risa> Hace el año pasado Ahora el provincial, ahora el municipal O sea, es una clara bajada de línea Pero también eh, de querer sacar eh, Como decía aquí ya La sexualidad del centro de la ciudad Llevándonos a lugares Aparte, no solamente la sexualidad Sino también a la gente de menos recursos La gente de menos recursos Siempre, por ende Por el por tener un poder Adquisitivo centrado Dentro del casco urbano que por ejemplo, algunas no nos alcanza para alquilar en el centro, lo único que hace es excluirnos. Por eso quiere sacar de, de circulación o de visibilización cuestiones que no les gusta a la derecha, como es los vendedores ambulantes, los senegaleses, las trabajadoras sexuales, siempre apartando y siempre sacándonos de, de lo visible, digamos. Nosotras entendemos esa lectura y, y obviamente no vamos a permitirlo, Sí, eh, eh, leyendo algunos artículos del código Habla de esta cuestión De las buenas costumbres Tan ambiguo como eso Tan moral como eso Tan tan encarnado en el buen vecino sí, claro. El ciudadano Sí, habla de las costumbres sanas Sí Sí Quería aclarar una cosa de Bullrich. Eh, esto es paréntesis. Las chongas no las queremos no la queremos en nuestras filas. Lo aclaro porque mucho he escuchado tipo nada, no, Bullrich chonga, lesbiana no. No es lesbiana, no no la no la aceptamos en nuestra fila. Esto entre paréntesis, volvemos a Nosotros tampoco nos hacemos cargo de nadie, no es hijo nuestro. Y eh, para ir cerrando, ¿a qué eh, medidas de lucha nos pueden invitar para que estemos todas juntas en esa eh, bueno el lunes que viene se, se va a hacer una segunda asamblea eh, por el código de, de convivencia acá en el olga vázquez a las 4 de la tarde están todas invitadas está buenísimo que bueno que hayan voces de las disidencias sexuales eh, sobre todo porque bueno para que no quede todo en manos viste de Y también un llamado de atención, un llamado a la reflexión al movimiento feminista que no sé qué está pensando, haciendo otras reuniones en el mismo horario, en el mismo lugar por un tema que es el, el cuarto encuentro latinoamericana feminista que se va a hacer en la ciudad de La Plata que me parece genial, pero si sale este código no se va a hacer nada, ni este ni el encuentro nacional o sea, hay cosas prioritarias si Totalmente no sale un código, ya claramente se han manifestado en contra del Encuentro Nacional de Mujeres 2019 en la ciudad de La Plata. O sea, todo bien, nos encanta el quilombo, vamos a hacer arder la catedral, pero tenemos que ir por partes. Y lo primero es que no salga el código, porque si llega a salir el código no sé qué va a pasar después con, lo, con los próximos encuentros que se hagan en la ciudad. Nosotras somos feministas obviamente que apoyamos un montón de otras cuestiones pero entendemos que esto es prioritario porque siempre va a ir sí, ¿qué te pasa? <risa> siempre va a ir en, en, en detrimento y en contra de las que menos tenemos o sea por eso eh, es un llamado de, a la reflexión de las compañeras a dar la por <risa> favor total si Sí, porque aparte que si se aprueba, se aprueba el 31 de octubre Ahora, ahora y En un toque Se está especulando entre el 31 de, de octubre Que es la próxima sesión claro. te, Solamente tenía tres semanas de debate Ya vamos por la segunda, que es esta sí. En semana. teoría la próxima asamblea se, se, se, se empezaría a escribir El documento de Sí, el documento, el sí, documento Como idea... una contrapropuesta Una claro. cuestión así Sí, también como estrategia política Lo único que podemos hacer como para parar Es presentar otro proyecto O un anteproyecto uh -huh. Que mejore o sea peor Pero que lo que lo maneje ahí, digamos claro. Si hay más de uno Hay una manera de frenarlo De uno eh, Y de debatirlo Lo que nosotros queremos es debatir Abrirnos y hacer partícipes De lo que nosotras nos perjudica sí. Así como a los vendedores ambulantes Los senegaleses, las trapitos Y partícipes reales, ¿no? Porque el, esta presentación del código Como que plantea que Haya instancias de debate vecinal Que sí, nos que, contaron que son, que son bastante ficticias Que son un circo Nosotras sí. hemos caído, por decirlo de alguna manera A un debate abierto que se Abierto, entre comillas Que, que hace el municipio Nos enteramos un, unas dos, tres horas de, de que iba a ser en tal lugar Fuimos ahí Allá fuimos las putas y las trabas Y se pusieron como locos y, y nada, tuvieron que suspender Diciendo que no llegaba la Que era oradora de la actividad o sea, En teoría vamos a hablar Y vamos a exponer las ideas De los y las vecinas eh, No vamos a que, a que nos den un taller De cómo ser vecinos y veci No sé, la verdad que, ¿Cómo eh... ser sí, la, verdad que ahí, la respuesta que tuvimos Por parte de la gente del profe Fue que que en ese lugar no íbamos en, no íbamos a obtener ninguna respuesta de las problemáticas que estábamos como por las que estábamos eh, por las que estábamos ahí y que nada, y que hablemos con los concejales, que ese espacio era como un espacio más que nada para informar y para para perder el tiempo. y para, y para escuchar a los vecinos, como nada, bueno, básicamente en pocas palabras nos dijo que era todo un circo. Y en un momento los, hasta nos dijeron que ellos mismos sabían que era inconstitucional, pero bueno. Nos dijeron, bueno, ustedes debería, bueno, deberían que hablar con la, deberían hablar con la, con la posición porque ellos tienen más perspectiva de derechos. Como bueno. Bueno, bueno no mentían. Se haciendo cargo, me parece bueno, de que... Nosotros perspectiva de derechos no, acá no. Acá no, chicas. Si acá quieren... Claro, acá no van a... Este no es el lugar. Bueno, bárbaro, clarísimas. Ok, Gracias. Bueno, entonces por lo pronto nos encontramos el lunes a las 4, 4 de la tarde en el, Olga, en el Centro Cultural Olga Vázquez Donde estamos en este mismísimo momento 60, 10 y 11 Nos quedamos acá, pillamada Beso Bueno, bueno, chicas, si no quedó nada por decir Les agradecemos un montón eh, que se hayan acercado en este horario tan comprometido eh, Gracias por venir Y bueno, hablábamos entonces con Valentina Pereira y Quilla de Amar la Plata sobre el nuevo código contravencional, código de convivencia que capaz va a estar siendo implementado en La Plata. Y ahora nos vamos con un tema que se llama Just a Cloud de Lucin. Ah, no anarquicemos nuestros orificios polésbica en el barro viernes 22 horas en radio nauta fm 106.3 estamos al aire otra vez polésbicas más polésbicas que nunca. Celeste Carballo, no te enojes. Pará, che, un poco de sentido del humor. Qué tremenda, una lesbiana tan histórica. Tan histórica, no lo puedo creer. ¿Qué te pasó, amiga? Juntémonos a chapar, vení posta a la primavera lésbica y dejate hinchar, che. Me parece muy extremo todo. No, nos está llamando por teléfono. Es Celeste Carballo. Ah. Bueno, te quiero decir esto, copate co o sea el humor es todo en la vida, ¿qué hacemos sin el humor? Celeste, te cuento, les cuento, Le oyente se enojó, piensa, no sé, que estamos usando su nombre, su trabajo, Celeste, somos todas lesbianas, so estamos todas en lesbos, ¿cómo te vas a poner así? Esto es polésbica en el bar, si no generamos polésbica, nosotras, ¿quién? Bueno, yo sigo esperando que vos llegues a la primavera lésbica, ojalá no te enojes, Eh, bueno, una lástima Tenemos un montón de cosas en la primavera lésbica Por ejemplo, que hace 10 años que hacemos la primavera lésbica Y queremos que vengan todas las lesmostris Es el 2 y el 3 Y el 2, empezamos en una pijamada en cósmico Que siempre nos aloja un montón Que es, tiene la mejor eh, Pijameamos, mientras pijameamos en cósmico Ahí está el programa Hacemos transmisión de pensamientos De fluidos, de todo en vivo Y Pijameamos ahí y después vamos a la plaza, a ranchar, Plaza San Martín como sabemos hacer siempre a partir de las 4 de la tarde. Eso, bárbaro. Eh, Celeste, te vuelvo a hacer la invitación y el hashtag que sigue, que es ese, Celeste Celeste no te cortes, Celeste vení, qué sé yo. Eh, ¿Qué más? Que venga Sandra, porque si no vamos a invitar a Sandra, al final se copa más. Sandra, te quiero hacer un corte de pelo copado con esos rulos yo soy peluquera me gustaría salvajearte esa melena por favor dame esa oportunidad si no viene Celeste que venga Sandra bueno seguimos haciendo polésbica porque no nos callamos seguimos insistiendo para que venga la lesbiana legendaria Sandra y Celeste que por otro lado son quienes conducen este programa no los olvidemos Sandra y Celeste eh, Celeste entra Celeste entra conmigo a despedirte por favor porque te necesito gracias Nos despedimos tengo diciendo... ¿Puedo de decir el tema? Dale, vení, por favor, ayudame. Sin vos no tengo nada, no tengo seguridad. No, es que le estaba contestando a Celeste. Está bien, pero pucha, che. Bueno. No, bueno, igual se calmó nos mandó un sticker así como sacando la lengua. Ah, bueno, ya fue. Ya está. Pero sí, gritó en un par de oraciones. Todas somos locas, patológicas. Yo grito, yo me saco, yo entiendo lo que le pasó a Celeste. Pero no te urtives porque nosotras tenemos la mejor Aparte acá. Aparte tu nombre, para que nos, no hicimos nada. No no hablamos mal de vos, no dijimos nada de acerca de tu trabajo. Solamente te llamamos. Yo tengo el disco, el primer cassette de al... Soy lo que soy. El primer cassette de Soy lo que soy en mi casa, arribita ahí, es un, para mí... Un, un orgullo, ¿cómo te pones así? me Tengo el corazón roto. Pero bueno, sí. está bien, igual entiendo, entiendo todo, entiendo todo. Eh, nos encontramos el próximo viernes. El próximo viernes con más, sigue hay columnas de cine, eh, va a estar Poliodio, va a venir Beatriz de Burlingham, eh, va a venir Passibuti, eh, Transuchelli. Ojalá estar... que me esté escuchando Yoshi, Yoshi te esperé para la conducción. Sí. No Siempre vino. promesas, parole, parole, parole, no llegó nunca, bueno, ojalá que estés bien. Eh, ¿Qué más? ¿Algún otro evento? Ah, el ciclo de cine, putito, putita, trolita, trolita, el miércoles en Cósmico otra vez, nos aloja, este a veces con final feliz, así que, canchi. No puedo decir el nombre de la peli, perdón. Se llama como algo así como sí? Folk Blind Ning, Nings Terror, mira del hacemos... 2014. Eh, es una joya, super tesoro, escondido, independiente, queer core Vayan, porque es con Final Feliz Esto no pasó nunca todavía en ningún ciclo de cine Putito, putita, trolita, trolite Así que no sabemos qué puede llegar a salir de ahí eh, Tenemos más cosas Porque tenemos en fiesta el 27 El 27 hay un montón de fiesta Tenemos eh, a la Marica sí. Paz Que toca en Casa Laberinto Sí, eh, eh, tocaba en vuelo Elu, DJ Pepino. Está la DJ, DJ Pepino. Pepino, que DJ Pepino estuve musicalizando. Un aplauso, sí. unas palmas de WhatsApp para DJ Pepino. Pra, eh, eh, DJ Lu Álvarez también. Sí, DJ Lu Álvarez. Y también el 27 está la fiesta Marica Malaparty, que sí. hace un especial de Halloween. Halloween. Entonces, eh, nos vamos a bailar, nos vamos de tour. Eh. y Sí, nos vamos de tour de laberinto... Ajá, la Marica Mala. De... Ah, la Marica Mala Party es en Guajira. La Marica Mala Party es en Casa Unclan. No, clan. Casa, un clan. Sí, tenemos un montón de cosas. Tenemos ganas de... Bu bueno, acuérdense que estamos en, en estamos... www.reanauta.com.ar A partir de mañana se pueden descargar el link, si no si se perdieron una parte no, del programa. No, escuchen... Bueno, obvio, yo lo escucho en Perfecto. general al otro día. O al otro día tomando unos mates, me vuelvo a escuchar todo el programa, sí. me acuerdo, de, o al otro, o al otro. Siempre está ahí, está ahí, está en Radio Nauta, está en la página mes, de Radio sí. A las 4 y 20 me fumó uno. Y bueno, a mí a las 4 20, nunca perdamos eso, de lesbiana fuma no, porro. Sí. Por favor, sin el fascito, no hay revolución. Bueno, y queremos más audio de asesinas. Sí, que, si de lesbianas asesinas. Y, y nos vamos a escuchar un temazo que es dedicado para vos, Celeste, gracias. Me vuelvo cada día más loca. Gracias, lesbiana, te esperamos en la primavera lésbica. Chao. Mua. No, no las personas que me apuran para caminar. Si la calle la para todos, no hay lugar. Que la como cine se tanto duro para llegar. Es un círculo vicioso porque The one name that y'all know Just take no stay on top like halos Make pesos, most of these bitches is my clones You new puss, this catwalk is my throne I'm penthouse, you trap house and rhinestones These diamonds on my bone be my own and styles, I've been crowned is my home Bitch, I'm gone in ball gowns, the spring thrown You take shots, I make shots, the end zone These bitches overwalling some more as they win slow show me now I believe